Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, aquí repasando las noticias de este inicio de semana más cortita, bueno, con una convocatoria hoy muy importante en todo el país que tiene c o r r e l a t o a nivel regional. Sí, sí, nos sumamos un poco a la convocatoria a nivel nacional, se están este, convocando para diferentes puntos en Cava y en, en el conurbano también.、Eh, nosotras tuvimos nuestra asamblea hace unos días atrás. Definimos que el lugar era la Fiscalía la UFI 19.、Eh, la idea es adentro también hay otras varias fiscalías,、eh, un poco para visibilizar、eh, no solamente los femicidios que, se están, que son ya、eh, noticia para todos, sino、eh, el hecho también de las trabas burocráticas a las que se exponen mujeres y personas que están viviendo situaciones. De violencia por razones de género、eh, al momento de querer ir a las instituciones y poder pedir esa, esa cobertura o esa protección. ¿no? Mm. Así que recolectamos varias,、eh, varias compas que nos dicen、eh, los dichos más usuales o las trabas con las que se encuentran, porque uno ve a nivel social ¿no? o en las redes que lo que generó con Úrsula. Eh, un poco la el estar indignado indignada es que se realizaron 18 denuncias n o antes de, de que suceda lo que sucedió.、Uh -huh. eh, el tema es que para poder denunciar b i é n hay un, un, un largo camino que no siempre está ni facilitado ni nada. Entonces, un poco ir hoy a las 12 a la fiscalía es、eh, poder visibilizar la situación burocrática a la s que se exponen. Y la,、eh, lo que p a s a después en la i n d e f e n s i ó n n o、eh, posteriormente. Se inauguran programas,、eh, números telefónicos a estilo calcente l r de 24 horas. Digo, hay anuncios que se van haciendo incluso a nivel nacional, a nivel regional, pero la situación no cambia estructuralmente no, en esto que, que nos contabas, ¿no? De, ¿Qué pasa a la hora de ir a denunciar? Se inauguró, por poner un ejemplo aquí muy cerquita de la radio, en una comisaría de la mujer y la familia、sí. en Avenida Croacia,、eh, sí. que supuestamente va en el sentido de ciertas garantías, pero bueno, a la hora de ir a denunciar muchas veces reciben、eh, maltrato por parte de las propias personas que deberían estar asistiendo, cobijando, recibiendo y, y, Exactamente. y acompañando. Exactamente, ¿no? y también la superposición de, de políticas públicas, ¿no? por ejemplo, una. Que salió ahora en pandemia es la aplicación、eh, Mi Seguridad, donde se puede realizar una denuncia sin tener que acercarte, por ejemplo, a una comisaría.、Mm. Eh, en teoría,、eh, que, lo que sucede la aplicación te genera un número de e x p e d i e n t e donde eso después, según la denuncia de que se trate, v a a las fiscalías o van a las comisarías de la mujer, pero cuando la persona Va con el número de, de expediente que le genera la aplicación, le dicen que la denuncia tiene que ser presencial igualmente, por ejemplo. Entonces, facilitaste un paso, pero retrocediste cinco. Si en el momento que pudiste acceder、eh, a llegar o, a otras instancias, no, te devuelven a Foja Cero.、Sí. Los fines de semana suceden otras cosas: que te dicen que no hay p e r s o n a l para tomar denuncia. Vimos muchas mujeres que estuvieron circulando porque les decían que para tomar medidas cautelares,、eh, el hecho de que estar enfería los juzgados no se las podían tomar, lo cual es mentira porque siempre queda un, un juzgado de guardia.、Claro. Eh, entonces, todas esas situaciones hacen que ni siquiera se pueda acceder a una denuncia. Imagínense con lograr 18 denuncias. ¿no? Sí. Entonces,、eh, la idea es visibilizar todo ese proceso. Políticas públicas que tengan que ver con esa protección, la implementación de la ley Micaela también para la gente que trabaja en todos estos sectores y que no la perspectiva de género se la llevan a m a r z o、uh -huh. Entonces, todas esas cuestiones que territorialmente se ven cotidianamente.、Uh -huh. eh, así que, un poco, la movida es para eso, para visibilizar esa situación, para exigir esas políticas públicas. やっぱいやけどもおしなさい。 Se inauguró un ministerio nacional y uno provincial de las mujeres y las diversidades, pero bueno, efectivamente, es, simbólicamente es un avance, pero evidentemente no alcanza, ¿no? Porque esta realidad、eh, que nos estás contando, Ceci, y que fue、eh, recogida en este verano, digo, en el fin del año pasado y principio de este año en pandemia,、eh, no cambia estructuralmente y, digo, es una, un, son una cantidad de reclamos, una cantidad de situaciones que se repiten hace muchos años en nuestra región. Demasiados años, por eso es que tenemos que lamentar que una mujer víctima de situaciones de violencia de género esté muerta cada 25 horas y esa,、eh, esa situación no cambia por más de que se sigan generando estos espacios que los celebramos como una instancia de visibilización, pero la realidad es que. Cada vez más, mucho peor la situación. Entonces necesitamos del mayor apoyo posible. Sabemos que lo de Úrsula generó mucha, mucha indignación. Entonces invitamos a, a que esto se pueda seguir visibilizando. Entendemos que la forma es esta. Nos, nos,、eh, nos congregamos a las 12 y lo que pedimos es、eh, las situaciones que se están dando en territorio, más que nada en Malvinas.、Uh -huh. Eh, pero también en José Sepán se está haciendo una,、eh, un registro de esas situaciones para poder presentarlas, porque no queremos lamentar ninguna Úrsula más, ninguna Florencia más, n i n a d n a más. Así que、eh, les, les invitamos a las 12 en la fiscalía, atrás del polo,、eh, para poder visibilizar t o d l a o s La invitación, entonces, si seguimos atentos a lo que vaya resolviendo la Asamblea en las próximas semanas después de esta presentación que van a salir de los casos de nuestra región. Ceci, muchas gracias. Sí, no, por favor, buen día y muchas gracias por el espacio. Un abrazo enorme. Abrazo.